Entrevista a Esther Vivas, producida por Emanuel y César, para Nómada Sintópico. Esther Vivas, anticapitalista, feminista y ecologista, es activista en diferentes movimientos sociales en Barcelona. Ha participado en campañas antiglobalización, contra la deuda externa, antiguerra, a favor de la soberanía alimentaria y el consumo crítico, contra el cambio climático, entre otros. Ha asistido a varias contracumbres internacionales contra el G8, la Organización Mundial del Comercio, la OTAM, la FAO y diferentes foros sociales mundiales y foros sociales europeos. Es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad Pompeu Fabra y colaboradora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Quiero tocar algunos puntos que, que son, bueno, eh, tú, tú conoces bastante de esto y para que nos expliques, eh, y más en la situación actual en, en general en el mundo, temas que son muy importantes y de mucha trascendencia para todos, porque todos, al final todos comemos, ¿no? Bueno, empecemos. ¿Qué es la soberanía alimentaria y, y cómo lo enlazas tú la relación con el derecho de los pueblos a la alimentación? Pues la soberanía alimentaria, básicamente la misma palabra dice aquello que significa eh, ser soberanos, tener la capacidad de decidir eh, en lo que se refiere a la agricultura y la alimentación. Porque hoy nos encontramos que quien decide aquello que comemos no, no somos eh, los pueblos, las comunidades, la gente, sino que básicamente quien dicta nuestra alimentación son los intereses del mercado y los intereses de las grandes multinacionales de la agroindustria. Aquellas empresas que hoy monopolizan eh, las semillas, la distribución de los alimentos, son las que nos dan de comer, entre comillas, Y por lo tanto, hoy en día los criterios mercantiles, privados, empresariales, son los que rigen el sistema agrícola y alimentario. Y esto nos ha conducido en un modelo donde, a pesar de que vivimos en un mundo de la abundancia de la comida y que se produce comida para 12.000 millones de personas en el planeta, cuando en este lo habitan 7.000 millones, a pesar de esto, uno de cada siete habitantes en el mundo pasa hambre. Frente a este modelo dominante agroindustrial eh, que genera pobreza, hambre y desigualdades, pues se plantea la alternativa de la soberanía alimentaria, devolver la capacidad de decidir de aquello que comemos a las personas y produciendo, respetando al me me medio ambiente, con un modelo de agricultura de proximidad local, campesino, que no se especule con la comida y se defiende a partir de la propuesta de la soberanía alimentaria esta alternativa tanto aquí como en los países del sur. Porque en definitiva hoy se ha demostrado que el modelo de agricultura y alimentación actual es un rotundo fracaso porque es un modelo que a pesar de que produce más comida que nunca en la historia también genera altos índices de personas que pasan hambre, es un modelo que acaba con la agrodiversidad de hecho en los 100 últimos años ha desaparecido el 75% de la agrodiversidad y a la vez también es un modelo que acaba con el campesinado Y hoy en Cataluña, por ejemplo, tan solo el 1% de la población activa es campesina. Es por eso que es tan importante plantear alternativas a este modelo. Pues sí, y, y sobre... Claro, no existe actualmente soberanía alimentaria porque hay, eh, en este caso, empresas, corporaciones que se han apropiado de, de, pues de, esto, de este derecho universal, ¿no? Entonces... Uh, ¿Qué nos explica sobre las, todo este sistema que hay de patentar alimentos y el despojo que hacen hacia, hacia agricultores y, y los mismos pueblos originarios en, bueno, en todo el mundo? ¿no? Pues uno de los principales problemas con lo que hoy en día nos encontramos es que ha habido una creciente privatización de lo que son los recursos naturales, aquello que nos da de comer. Uh, el agua, las semillas, la tierra se ha ido privatizando y de hecho hoy en día se especula con, con estos productos y ha hecho que las semillas que antes se intercambiaban, que las semillas pues se mejoraban a partir del conocimiento campesino, todo esto ha ido desapareciendo. Y hoy básicamente pues uh, las semillas son patentadas por una serie de empresas agroindustriales como Monsanto, Cargill, Dupont... ...que básicamente han comprado las patentes de estas semillas... ...y hoy en día está prohibido pues que los campesinos se vendan... ...entre ellos e intercambien las semillas... ...porque básicamente se han convertido en un instrumento... ...para hacer, hacer negocio y dar dinero a estas grandes multinacionales... ...y lo mismo pasa también con la tierra... ...hoy vemos como grandes cantidades de tierra... ...están básicamente en manos de latifundistas... ...de grandes empresarios, de terratenientes... ...y se está dando una creciente privatización también... ...en estos momentos hoy en día de tierra... Eh, en muchos países del sur. Se está alquilando tierra en países del sur, tierra que pertenecía a pequeños campesinos, a pueblos indígenas. Estos son expulsados de, de estos territorios básicamente porque los gobiernos los acaban vendiendo estas tierras o alquilando a inversores extranjeros, a compañías de seguro, agroindustrias... ...que básicamente utilizan esta tierra... ...para producir alimentos para la agroexportación... ...generando aún una mayor vulnerabilidad alimentaria... De, ...de estos pueblos y estas comunidades... ...y por lo tanto condenándolos aún más a la pobreza y al hambre. Eh, lo que estás mencionando... ...que tomas como referencia eh, lo que ocurre aquí en Europa... ...en el caso más específico Cataluña... ...donde te encuentras tú... ...el despojo de la, de la tierra... Un, ...una situación que también se vive en América, en Latinoamérica y en muchas otras partes... ...quizá otro de los elementos comunes entre las dos geografías es también la monopolización de los alimentos... ...es decir, se privilegian una serie de alimentos eh, que son las que tienen por ejemplo las empresas... Eh, ...porque tienen mayor negocio, el caso del café, el caso del azúcar... y muchos otros alimentos y hay otro tipos de alimentos que van quedando restringidos o que se van eh, eh, produciendo menos ¿podrías darnos algunos ejemplos en este caso de en el campo en, en Cataluña por ejemplo ¿cuál es, es la situación más específica con los tipos de alimentos y el acceso a los alimentos por parte de, de la gente? porque también aparentemente aunque hay muchos, mucha alimentación es ¿qué tipo de alimento es el que realmente está saliendo hacia la gente, lo que está consumiendo la gente? Pues básicamente hoy en día nos encontramos que una gran cantidad de variedades tradicionales que antes se producían en Cataluña pues ha ido desapareciendo y básicamente una parte muy importante de los alimentos que hoy en día consumimos aquí provienen de la producción en otros países. De hecho, uno de los grandes dramas a los cuales asistimos es a los crecientes alimentos viajeros o alimentos kilométricos. Aquí estamos consumiendo diariamente productos que se elaboran en la otra punta del mundo, fruta, verdura, a pesar de que esta misma se podría producir aquí o también se produce de aquí. Pero a los empresarios les resulta más barato producir esta comida en países del sur explotando la mano de obra o bien también beneficiándose de una legislación medioambiental mucho más permisiva. Por lo tanto, el problema de los alimentos kilométricos, aparte de generar pues cambio climático, impacto medioambiental por la generación de combustibles fósiles, también tiene un impacto dramático porque hace que cada día más aquí en Cataluña el campesinado tenga que abandonar su tierra porque no resulta eh, productivo vivir de la misma. De hecho, El diferencial entre el precio a que se le paga un producto al campesino local y el que se vende en el supermercado es un 500% el diferencial y este se lo lleva al intermediario el supermercado. Pero también es importante señalar que estos alimentos kilométricos que tenemos y que nos afectan aquí también se dan en muchos países de, del sur. Muchos mercados en los países del sur están invadidos por productos subvencionados de grandes multinacionales norteamericanas o europeas. Uh, hoy en día, por ejemplo, la política agrícola comunitaria, la PAC, subvenciona a los grandes terratenientes, subvenciona a la sobreproducción de algunos productos y este excedente se vende en los países del sur por debajo del precio co de coste, también invadiendo sus mercados locales. ¿Por qué también les beneficia a estas empresas recibir cuantiosas sumas? de dinero y de subvenciones para luego su excedente venderlo en los países del sur y hacerse con estos mercados en el sur estas políticas han hecho que muchos países del sur que en los años 70 eran autosuficientes en, con la producción de alimentos para dar de comer a todas sus poblaciones como es el caso de Haití o de Somalia o de Etiopía países hoy en día muy afectados por la presente hambruna eh, antes eran autosuficientes en los años 70 pero hoy en día dependen totalmente de la compra de productos a multinacionales extranjeras básicamente porque sus mercados ...medios de producción tradicionales han acabado desapareciendo... ...porque no podían competir con la producción extranjera... ...que invadía, invadía sus mercados. Con este me refiero que tenemos que ser conscientes... ...que la globalización alimentaria al servicio de los intereses del capital... ...básicamente afecta siempre a los más pobres... ...a las personas con menos recursos económicos... ...y también al campesinado. Eh, muy bien, todo lo, eh, de lo que hemos estado hablando... engloba un concepto, ¿no? Y un concepto eh, que será en todo el mundo, que es la especulación. Se especula. Ahora lo estamos viviendo aquí, en específicamente en España, en Europa, específicamente en el caso de, de, de España, re, revienta la, la burbuja inmobiliaria a partir de, de la especulación, pero también se especula con los alimentos. Sí, la especulación con los alimentos es una realidad. ...y es una de las causas de la presente crisis alimentaria... ...y es una de las causas de la hambruna que hoy padecen muchos países... ...especialmente en el cuerno de, de África. O, hoy en día, pues materias primas alimentarias como el maíz, el arroz... ...el cacao, la soja... ...básicamente se están utilizando como instrumentos para hacer negocio... ...en manos de compañías de, de seguros, bancos y otras empresas financieras. Uh, estamos viendo... como en los mercados de futuros, en las bolsas de Chicago, donde la bolsa internacional, en la que hoy en día se fijan los precios de estas mercancías, ya no se fija el precio de estas mercancías en función de la oferta y la demanda real, sino básicamente son precios de mercancías fijadas, por una serie de especuladores, de fondos especuladores, que compran y venden estas mercancías básicamente para ganar dinero. Esperan comprar pues, estos productos uh, a futuro, pagando un precio, retienen estos productos y esperan vender luego más caro este esta misma producción. Básicamente con la finalidad de especular y hacer negocio. Y tenemos que pensar que hasta hace muy poco... Pues, una, una entidad financiera como Cataluña Caixa ofrecía a sus clientes un dipos, depósito que llamaba Depósito 100% Natural, que básicamente ofrecía a sus clientes este depósito para que pusieran allí su dinero y eh, Cataluña Caixa pudiese especular con el con mismo. Vemos, por lo tanto, cómo se hace hoy en día negocio con la comida y los mismos que en su momento hipotecaron y utilizaron la crisis para hacer negocio y nos condujeron a la crisis de las hipotecas subprime. hoy eh, están especulando con la comida, porque la comida siempre es un valor seguro, porque todas y todos tenemos que comer cada día. Y esta especulación en última instancia pues, repercute en un aumento impresionante del precio de, de la comida en los mercados locales. En países como Somalia y Etiopía, el precio de la comida como el sorgo rojo o el maíz, que son básicos para alimentar a estas poblaciones, ha aumentado en más de un 100% debido a la especulación que se ha hecho con la comida. Por lo tanto, es muy importante denunciar y combatir estas prácticas. Y bueno, todas, toda esta especulación eh, tiene de fondo y trasfondo, eh, como has mencionado, a empresas transnacionales que han visto una, una beta casi de oro en la producción de alimentos o de, de, de semillas de granos, específicamente tam, también para, para producir combustibles. Entonces, ¿cómo.? Claro, ¿cómo se diferencia la especulación en cuanto a, a recurso, la comida como, como bien para la alimentación y para producción, en este caso, de energéticos? Sí, un, un problema muy grave al cual nos enfrentamos es la producción de, de agrocombustibles. La producción de llamado petróleo verde, agrocombustibles, biocombustibles, biodiesel, bioetanol... Es otra de las lacras que hoy afecta a los países del sur y es otra de las causas de la hambruna que hoy viven muchos de estos países. Frente al cambio climático, el capitalismo vestido de verde dice que la alternativa para acabar pues, con la crisis energética es producir petróleo verde, petróleo a partir de, de, de cereales. y El problema es que esta producción de cereales para la industria del automóvil, básicamente genera la entrada en competencia de esta producción para la industria automovilística con la producción para comer. Evidentemente esto genera un aumento del precio de la comida porque aumenta la demanda y básicamente quien sale ganando son aquellos que tienen más capacidad económica y adquisitiva que son las grandes multinacionales en detrimento pues del de, uh, acceso a los alimentos por parte de los países del sur. ...y de hecho en el año 2008... ...la crisis de la tortilla que vivió México... ...fue producida precisamente por la demanda... ...el aumento de la demanda de eh, maíz... ...para producir biodiesel y bioetanol... ...esto, este aumento de la demanda en Estados Unidos... ...hizo aumentar pues la demanda en general de maíz... ...hizo aumentar su precio... ...y en consecuencia aumentó de manera impresionante... ...en el año 2008 el precio del maíz en México... ...convirtiendo a la tortilla... un alimento imprescindible para la alimentación en las comunidades mexicanas pues convirtiendo a esta inaccesible para muchas personas debido a su alto precio por lo tanto vemos una vez más la conexión directa entre lo que es invertir cereales para básicamente alimentar a los coches o alimentar a las personas y como esto nos conduce también a esta situación de crisis y aumento importante de, del precio de los alimentos Y has mencionado una, un concepto que está en estas últimas semanas, tal vez, está teniendo mucho mucho auge, ¿no? El desarrollo verde. Y acaba de terminar la, la, la reunión de Durban en Sudáfrica, que era precisamente para tratar estos temas, ¿no? Sobre desarrollo y ecología. Cuéntanos un poco, por favor. Pues sí, básicamente lo que hemos visto en la fallida cumbre del clima de Durban es que el capitalismo es incapaz de dar una respuesta a la crisis ecológica, climática, energética a la cual nos ha, a la cual nos ha conducido. Eh, vemos como el capitalismo aporta una serie de falsas soluciones, de soluciones tecnológicas al cambio climático que no hacen sino agudizar la crisis social y ecológica a la cual nos, a la cual nos enfrentamos. En Durban básicamente hemos visto que una vez más se ha, se ha promovido las nucleares, los agrocombustibles, enterrar el CO2 bajo tierra como alternativa para salir de la crisis climática. Cuando esto es totalmente falso, son falsas soluciones, la solución real y estructural para acabar con el cambio climático implicaría pues una legislación que prohibiera tajantemente y de manera radical la emisión de gases de efecto invernadero de CO2 por parte de las potencias más contaminantes. Estas pero han sido las más interesadas en que la cumbre de clima fracasara, junto con los intereses de las industrias de combustibles fósiles, que para hacer negocio les interesa pues que la sociedad actual dependiente del petróleo continúe en esta dirección y funcionando. Por eso una vez más hemos visto y hemos asistido al fracaso de la cumbre de Durban, como ya asistimos el año pasado al fracaso de la cumbre del clima en Cancún y anteriormente a la de Copenhague. No hay voluntad real para acabar con el cambio climático y esto hipoteca el futuro de la civilización, el futuro del planeta Tierra y de las generaciones que aún están por venir. Y bueno, más o menos has, has hablado eh, de, de lado de, sobre, el, sobre la palabra de crecimiento. Como una, quizá por una, una probable... Eh, solución soluciona a todos estos problemas ¿no? y, y, y negación de, de los gobiernos. ¿no? Bueno, el decrecimiento es una alternativa que se plantea desde los años 70 y que en los últimos tiempos ha tenido bastante éxito a través de las propuestas defendidas por el economista Serge Latouche. Um, el decrecimiento tiene, yo creo, la virtud De, ...de provocar, de, de remover el, el panorama actual... ...y de combatir eh, el discurso del establishment y del sistema... ...que plantea que el crecimiento vincula crecimiento con desarrollo... ...y vincula el, el crecimiento con futuro. Cada vez vemos más que esto es falso... Eh, ...que la lógica productivista del sistema capitalista... ...es la que nos ha conducido a esta crisis que hoy enfrentamos... ...y sobre todo nos ha conducido a esta crisis ecológica, climática... medioambiental que amenaza el futuro de la especie humana y del planeta tierra en general por lo tanto es importante combatir este esta lógica productivista del sistema y hacerlo desde una perspectiva ecologista radical y también anticapitalista porque es el núcleo duro del sistema capitalista el que promueve pues estas estas políticas que no tienen en cuenta los límites del planeta tierra a partir de aquí pues el decrecimiento se plantea como una alternativa pero desde mi punto de vista uh, del mismo modo que el crecimiento por sí no es positivo el decrecimiento por sí tampoco lo es y es necesario crecer en políticas que tienen que ver con la inversión en la industria armamentística, de crecer en industrias que tienen un impacto medioambiental nefasto como la industria automovilística, de crecer pues en muchos ámbitos. que son negativos a nivel social y a nivel medioambiental, pero también es necesario crecer en políticas sociales, en inversión en políticas sociales, crecer en agricultura ecológica en energías renovables. Desde el decrecimiento muchas veces también se incluye pues, esta perspectiva de que así como es necesario romper con la lógica crecentista del sistema actual, también es necesario uh, invertir en políticas que pasen por uh, tener en cuenta las necesidades de la gente y el respeto al planeta, al planeta Tierra. y bueno ya nos estamos acercando al final y, pero se van tocando puntos muy muy interesantes y has mencionado justo ahora un, un punto que es, que es importante desde las, la, la defensa de los movimientos ecologistas no el ecologismo radical y quizá seguramente tienes, tienes conocimiento de que actualmente tanto en México como en muchos, muchos lugares de, del sur de Latinoamérica y, y algunos lugares de Asia Muchas personas comprometidas con, con sus comunidades, con defender sus, sus recursos, han sido secuestradas, asesinadas. Entonces, ¿cómo ves tú los, los movimientos eh, organizados en el sur? Eh, eh, los trabajadores sin, se, sin tierra, la vía campesina, que bueno, esto defienden, defienden sus recursos. Pues hoy lo que estamos viendo es que evidentemente hay intentos muy importantes por parte del sistema para reprimir, criminalizar a aquellos que defendemos otro mundo posible y esta represión tanto se ve en los países del sur como, como aquí se reprime, se criminaliza los movimientos se los intenta aislar para que no reciban importantes apoyos sociales pero cada vez más el sistema capitalista también se está poniendo en cuestión por importantes movimientos pues, que van más allá de los activistas sociales tradicionales o incluso de aquellos que se movilizan en la calle. Estamos asistiendo a una creciente ola de indignación que hoy podríamos señalar que recorre Europa, pero también el mundo. Hemos visto la primavera árabe que ha sacado a miles de, mil, miles de millones de personas en, en la calle ...que ha conseguido tumbar sistemas dictatoriales que parecían inamovibles ...y que nos ha devuelto aquí en Europa la confianza en que la acción colectiva es útil... ...y sirve para, para cambiar las cosas. Hemos visto la revuelta de pueblo islandés diciendo que no quería pagar una deuda que no era suya... ...las huelgas generales que se han llevado a cabo en Grecia... ...el Movimiento de los Indignados en el Estado Español... ...y también el Movimiento de Occupy Wall Street en Estados Unidos... ...que señalaba que como frente a la usura del 1% de, del mundo que tiene más dinero... y que determina pues las reglas del juego es necesario revelarnos este 99% que estamos padeciendo la crisis Uh, es por lo tanto muy importante este movimiento de indignación colectiva porque vemos como el sistema capitalista a pesar de esta respuesta social masiva pues intensifica sus políticas represivas, sus políticas neoliberales sus políticas de privatización y sus políticas de recortes yo creo que debemos estar esperanzados porque hay muchas resistencias uh, que están recorriendo todo el planeta también en muchos países de América Latina de Asia y de, y de África y que esto pues apunta a de que si realmente nos movilizamos, salimos a la calle, podemos cambiar las cosas y esto es fundamental. Esther, en la línea de los movimientos sociales me gustaría que brevemente comentaras sobre las cooperativas de consumo que hay aquí en Barcelona, que trabajan con los agricultores, traen sus alimentos, lo que están produciendo ellos y de alguna manera intentan aquí distribuirlo entre las familias, entre algunos negocios también. Sí, más allá de los movimientos sociales de masas, que son imprescindibles para, para cambiar el mundo, pues se están multiplicando las iniciativas que intentan apuntar a que otras prácticas cotidianas son posibles y que señalan ese otro mundo posible que se defiende desde las luchas y desde la calle. Y los grupos de las cooperativas de consumo son una de las iniciativas que a nivel de todo el Estado español y también en Cataluña han tenido mucho éxito. Son experiencias de personas de un barrio, de una ciudad, ...que básicamente se ponen de acuerdo para comprar directamente a un pequeño productor local... ...a un campesino o una campesina y llevar a la práctica esta soberanía alimentaria... ...de la cual hablábamos al principio. Establecer unas relaciones directas de solidaridad entre el campo y la ciudad... ...de pagar un precio justo al productor por su trabajo, unas relaciones de confianza... ...que eviten intermediarios apoyando pues un productor, un campesino que cuida de nuestro mundo rural... ...y que trabaja a partir de los principios de la agroecología y de la agricultura ecológica. En Cataluña hoy en día hay más de 150 iniciativas y experiencias de este tipo... ...sobre todo en el área metropolitana de Barcelona... ...donde es más difícil tener acceso directo al campesinado y, y al campo... Por lo tanto, vemos que cada vez más se plantean estas alternativas desde, desde lo local, como las personas se autoorganizan y se autogestionan también sus propias vidas para plantear alternativas a este sistema capitalista que nos venden como el único de los modelos posibles. Pero está claro que no solo con grupos y cooperativas de consumo vamos a cambiar el mundo, estos son un engranaje más ...de un sistema mucho más amplio para cambiar esta sociedad... ...pero que son necesarios y fundamentales cambios políticos y estructurales... ...para comer bien es necesario que aquí en Cataluña se prohíban los transgénicos... ...ya que somos una de las zonas en toda Europa donde se cultivan... ...más variedades de transgénicos incluidas variedades prohibidas en otros estados... ...por lo tanto es fundamental que más allá de las alternativas de lo cotidiano... ...que son imprescindibles para avanzar hacia otro modelo de sociedad... ...pues también luchemos en una perspectiva política de cambio... tanto en lo que respecta a nuestra alimentación como también a la privatización de los servicios públicos contra la precariedad que se hace de nuestros sitios de trabajo y por lo tanto que seamos capaces de unir varias luchas contra este sistema capitalista depredador y que básicamente colocan en el centro sus intereses particulares en vez de tener en cuenta nuestras necesidades colectivas. Pues muchas gracias Esther, eh, nos has, nos has... Manejado más o menos un, un panorama muy muy amplio y, bueno, esperamos contar contigo de nuevo para, para que nos vayas actualizando sobre lo que está pas, pasando a nivel, a nivel de Cataluña, a nivel de, de, del Estado español, de, de Europa y, bueno, de todo el mundo en cuanto a la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y un placer colaborar con el programa.